En la Cámara de Diputados de la Nación sucedió algo extraordinario en el sentido literal del término. Es como que de un ratito para el otro se dio vuelta la tortilla. Terminaron sancionando la ley de paridad de género en una sesión que no parecía dirigida a eso. Vamos a hablar ahora con Lucila de Ponti, eh, diputada. ¿Cómo te va Lucila? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos cómo se vivió esta decisión que se tomó eh, esta madrugada de sancionar la ley de paridad de género, qué significa y además en qué contexto se dio según tu mirada. Bueno, como vos decís, fue algo que no estaba previsto en la sesión de ayer, no formaba parte del temario. Nosotros sí, desde algunos bloques eh, habíamos hablado de la iniciativa que, que iba a plantear, bueno, que finalmente planteó la diputada Donda. Eh, de proponer sobre tablas el tratamiento de la ley de paridad de género, que es una ley que venía con medias sanciones del Senado y que ya tenía el dictamen de comisión de, de diputados, es decir, que estaba lista para ser votada y que desde el oficialismo se venía dando muchas vueltas desde hace meses eh, y se venía dilatando la inclusión de este tema en las sesiones. Entonces, bueno, la forma que encontramos fue a la de buscar una pequeña oportunidad en el marco de esta sesión que, que venía siendo tan larga. Eh, y nos encontramos con que teníamos el consenso de todos los bloques de la oposición y que nos faltaba un poquito y, y la verdad que hay que reconocer que ese poquito lo, lo trajeron algunas diputadas del bloque oficialista que, que con muchos o varios se, se plantaron ante la decisión de su propio bloque y que, que terminaron haciendo que, que tengamos el número de votos necesarios para habilitar el tratamiento de esta ley. Y bueno, una vez que se habilitó el tratamiento eh, fue más fácil porque ya se necesitaban votos, eh, una menor cantidad de votos, pero igual ya había, digamos, un, un consenso y una voluntad de que se convirtiera en ley en el día de bueno de hoy, porque fue esta madrugada. Eh, así que realmente lo vivimos con mucha alegría porque, porque es una ley que estábamos esperando, que si bien es una ley que representa... Simplemente un, un pasito más en el avance de la representación política de las mujeres en la Argentina. Creemos que es una ley importante porque va a generar eh, que haya una representación más igual entre varones y mujeres en los cargos electivos Y estamos convencidas de que esto va a generar también que con más mujeres se impulse eh, una agenda mucho más comprometida, con no solo con las problemáticas eh, que atañen a nuestro género y, y que nos atañen a las mujeres y sobre tiene que ver con la violencia que se sufre en este país, eh, con la violencia machista, sino también porque entendemos que las mujeres tenemos que, que tener un lugar de, de participación proporcional a nuestro... Eh, a, nuestra, a nuestra representación social, digamos, que somos la mitad de la sociedad y que en este sentido tenemos que tener las mismas posibilidades que los hombres de, de participar y que el Estado tiene que impulsar esto, así que es una ley que, que para nosotros es un paso adelante y, y estamos muy contentas de haberla podido sancionar ayer. Bien, más allá de la, la cuestión simbólica de la ley y, y el... La decisión política. En lo concreto, contá para quienes no saben qué, eh, puntualmente, qué significa esta nueva ley. Bueno, esta ley significa que de ahora en más, en, en los cargos selectivos de nivel nacional, que fundamentalmente son eh, diputadas nacionales y senadores y senadoras nacionales, eh, va a tener que haber una mitad de mujeres en todas las listas y en alternancia con, con los varones en el orden de, de las listas. Es decir, que las listas van a tener que estar compuestas en un 50% por mujeres y, eh, digamos, alternando un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Es decir, que no es que puedan ser. Bien, los y, y, y esto eh, va a ser eh, en listas nacionales o también eh, en cuestiones provinciales. No, esto es solo para listas nacionales, uh -huh. porque esto desde el Congreso legislamos sobre las leyes nacionales. Entonces, bueno, con esta ley lo que se modifica es el Código Electoral Nacional y, y algunas otras leyes de, que tienen que ver con los partidos políticos de orden nacional. Después, para que esto mismo suceda en las provincias o en los municipios, tiene que haber, eh, bueno, en realidad es en las provincias, entiendo, en la mayoría de las provincias tiene que haber legislaciones provinciales que eh, digan lo mismo, digamos, que, que sean leyes similares y que generen que en las distintas provincias, y a partir de las provincias en los municipios, se vaya estableciendo el mismo criterio. En realidad hay casos previos al, a esta ley nacional, que son los de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, y ahora se me escapa si alguna otra provincia más ya tenía su ley de paridad, pero, pero algunas provincias se adelantaron y lo votaron antes, así que ojalá que el resto de las provincias vayan también atravesando ese mismo camino y que en algunos años podamos tener en, en todo nuestro país, en todas las legislaturas provinciales, una mitad de mujeres ocupando estos lugares. Bien. Lucila, te consulto respecto de la, de la ley que tiene media sanción de, por parte del Senado declarando la emergencia en violencia de género. ¿Qué pasa que en el Congreso no avanza o, o no se ha tomado todavía la decisión? Sí, también en el día de ayer pretendíamos que se trate esta ley. Bueno, esto no fue posible porque no, no se contaban con los votos, porque la realidad es que A diferencia de la ley de paridad, que es una ley que no, no, no incorpora presupuesto, digamos no incorpora un gasto del Estado, la ley de emergencia eh, en violencia hacia las mujeres sí tiene previsto digamos un, un gasto importante del Estado, una inversión digamos en políticas de prevención eh, contra la violencia machista y sobre todo en políticas de protección hacia las mujeres. Y, y, y bueno, lamentablemente, y, y siendo coherente con, con lo que es su línea política respecto a esta materia, que es la de no hacer nada, básicamente de financiar y de jerarquizar los organismos que existen por parte del gobierno máximo, no se trata tampoco de que se trate esta ley, eh, ni ninguna otra ley que tenga la, el objetivo de, de generar políticas preventivas de la violencia contra las mujeres, eh, y bueno, esa es la situación en la que estamos, y mientras tanto... Eh, mientras esto no se debate en el Congreso, mientras no podemos avanzar en este sentido, sigue muriendo una mujer cada 30 horas en nuestro país eh, y mientras nosotros seguimos perdiendo tiempo se siguen perdiendo vidas y esto es realmente lo más lamentable y lo que eh, el gobierno de Macri, evidentemente, no ve o no le importa. Bien. Lucila, finalmente te pido una caracterización desde tu lugar, que es el de Santa Fecina, kirchnerista o como prefieras definirte, eh, una caracterización, decía, del gobierno de Macri. En distintos aspectos, ¿cómo lo ves este, y hacia dónde crees que va? Sí, yo me defino como peronista, pero está bien. De cualquier manera, nosotros entendemos desde nuestro lugar que, que este es un gobierno que fundamentalmente desde lo económico ha venido a implementar un, un modelo de país en el cual se privilegian, se priorizan eh, y se protegen los intereses de los sectores eh, de mayor poder en la sociedad, sobre todo de mayor poder económico, eh, y que esto se manifiesta también en, en este paquete de reformas que ha, que ha propuesto ahora el gobierno y que tiene que ver con los, con los intereses también de quienes gobiernan eh, y sobre todo de, de los sectores que representan, y la realidad es que Desde que ha asumido Macri, toda la, la, digamos, nosotros entendemos que hay como una fuerte transferencia de ingresos desde los sectores populares y desde el sector público, y que ha sido concentrado por los sectores de mayor poder económico, sobre todo aquellos vinculados a las finanzas, a la especulación y al sector bancario, y creemos que esto lo que significa para la sociedad es que hay una menor presencia del Estado, que se vulneran sus derechos porque el Estado no, no busca más protegerlos, porque el Estado ha desarticulado y desarmado muchas... De, de sus mejores políticas sociales o, y las están financiando en otros casos eh, y creemos que, que, bueno, que lamentablemente la medida en que se siga profundizando este modelo eh, económico y social que plantea el macrismo, lamentablemente una parte grande de nuestra población eh, va a vivir con menos derechos y en mayor situación de precariedad y, y bueno, también es, es por eso que nosotros intentamos eh, trabajar y, y seguir profundizando otras propuestas políticas que que vayan en sentido contrario y que, que intenten eh, defender y proteger los derechos de las mayorías eh, argentinas, sobre todo de aquellos que, que necesitan eh, de los derechos laborales, de los derechos sociales, de los derechos previsionales para poder tener una calidad de vida mínimamente digna. Lucila de Ponti, te agradecemos el contacto y por supuesto si querés agregar algo más, te escuchamos ahora. No, te agradezco por, por llamarme y por difundir estas cosas que, que, bueno, que, que son tan importantes y que para nosotros representan una, una mejora en nuestra sociedad y, y bueno, es muy importante que los medios de comunicación también lo difundan y que la sociedad pueda conocerlo, así que te agradezco por tu trabajo y te dejo un saludo grande. Gracias de vuelta. Bueno, adiós. Lucila de Ponti es diputada nacional por el peronismo kirchnerista vinculada al movimiento Evita Santa Fecina y es una de las que tuvo protagonismo ayer en el Congreso Nacional al darle sanción a la Ley de Paridad de Género.